celulares bendidos, gente. A ver, a ver, a ver. Tú me dices si te busco, o si nos escapamos, tenemos una noche en loca la. la?